Kermés, y momento para darle la bienvenida al aire a Rocío Gardón. Ella es supervisora de las plantas de oxígeno eh, y redes de gases medicinales eh, del Ministerio de Salud. Depende de esto. Ahora lo vamos a preguntar bien. Eh, Rocío, buen día. ¿Cómo te va? Soy Pablo. Hola. Hola, Pablo. Buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Eh, ¿Sos del Ministerio de Salud, no es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ah. Trabajo para, para el Ministerio de Salud. Bien. Eh, de la provincia de La Pampa. Y... ¿Hace Estoy mucho? Ahí, dentro del departamento de oxígeno. Ah, ¿hace mucho que trabajás ahí? Hace nueve años. Nueve años, bien. ¿Y te... Nueve años, sí. Bien. ¿Y sos ingeniera en recursos naturales? Soy ingeniera en recursos naturales, sí. Bien. ¿Y cómo Estudié una... acá en la Universidad de la, de la pampa ¿Y cómo una ingeniera en recursos naturales está trabajando en el Ministerio de Salud? A ver, contanos, ¿cómo fue eso? Y um, cuando me recibo, la verdad es que empecé a... Um, nada, uno empieza a llevar currículum a todos lados. Sí. Eh, y, y bueno, justamente en, la, en las plantas de oxígeno estaban necesitando, eh, justo se había ido el ingeniero que estaba, mm. y um, mi jefe dijo, yo necesito una, una ingeniera mujer, eh, él quería que, era todo un grupo de, de hombres y estaban las chicas, bueno, de que estaban en el laboratorio sí. y nada, quiso como incorporar eh, a una mujer al grupo y me llamaron. Yo en ese momento estaba eh, trabajando, haciendo una, una pasantía en Salta, ¿Ah? así que bueno, eh, retomé a, a mis pagos y, y me vine, eh, había dejado toda mi familia acá, entonces eh, nada, con ansias de volverme. Claro, ¿y qué estabas haciendo allá en Salta? En Salta estaba haciendo una pasantía, eh, una evaluación de impacto ambiental, ¿Ah? eh, así que estaba, estaba ya en una consultora. Bien, bien. Y no dudaste sí. cuando te, te llamaron desde acá. No dudé. Claro. No, no, no. Me vine, eh, sí, tenía, tenía muchas ganas ya de, de volverme. No, no hacía mucho que estaba en Salta, hacía un mes, pero siempre fui muy, muy familiera y nada, volverme cerca de mi familia. Está bien. Eh, Rocío, ¿y qué haces ahí eh, como supervisora en las plantas de oxígeno de, de la provincia? Eh, de yo ahora en este momento, justamente ahora, sí. estoy en el, en el hospital de General Hacha, en el Padre Wodo. Mm. Estamos acá con, con Fabián, mi compañero, mm. eh, haciendo todo el sector de maternidad de, del hospital. Lo que hacemos es colocar los gases medicinales en, en las distintas habitaciones, uh -huh. eh, donde um, las, a, eh, arriba de las cabeceras de, de las camas, viste que siempre se ven los paneles con las bocas, sí. eh, ya sea de oxígeno, como de aire comprimido medicinal, como de vacío, eh, bueno, eso hacemos nosotros. Sí. Llegamos con cañería hasta cada una de las habitaciones eh, y conectamos Eso, eso es lo que es, cuando nosotros decimos redes de gases medicinales, eh, como para, nada, es, es eso. Claro, es, es, es, es instalar las redes para que lleguen a cada una de las habitaciones, a cada una de las exacto. camas, vendría a ser de exacto, internación. Exacto, claro. sí, sí, sí. sí. Y sí, justamente ahora estamos conectando 12 paneles acá en el sector de maternidad del, del Padre Bodo Claro. Y, y vi, en este vi que han eh, realizado esta tarea en, varias, en varios hospitales y así centros de salud sí. de la provincia. Sí, sí, sí. En muchos, eh, en muchos eh, hospitales. Todo eh, lo que es eh, salud pública, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y durante, bueno, durante la pandemia estuvimos... Mm, muy movido, claro. estuvo muy movido. Mm. Eh, ahí hm, hicimos muchas, ampliamos muchas bocas, en muchos hospitales eh, de la provincia conectamos eh, barrales de oxígeno con toda la cañería desde cero, en otras hicimos ampliaciones, eh, pero bueno, sí, ya, ya vamos más de más de 40 eh, Rines, más de 40 sí. lugares que estamos, sí, que estamos ampliando y, y poniendo desde cero. Claro. Eh, Rocío, ¿por qué se destaca la, a la provincia de La Pampa con el sistema de oxígeno medicinal que tiene eh, Salud Pública? Eh, ¿Qué particularidad tiene? Y eh, la particularidad es que es la única provincia eh, de Latinoamérica que se autoabastece con el propio oxígeno que se produce en la misma provincia. Mm. Eh, es, es un logro a nivel provincial enorme porque... Bueno, ya hace, eh, no estoy segura si 16 o 17 años, eh, que eh, la provincia produce su propio oxígeno medicinal eh, a través de las plantas productoras que están en, en Santa Rosa, en General Pico y en General H. Ah. Ahí es donde están las plantas productoras de oxígeno. Desde ahí se distribuye a toda la provincia, a todo lo que es salud pública de la provincia, a través de eh, camiones, los choferes de los camiones llevan los, los cilindros de oxígeno a, a todos los pueblos, a todos los pueblos de, claro. de la Pampa. Y, y esto es algo único en el país, y bueno por lo, por sí. lo que decís en Latinoamérica, eh, el, que el sí. resto de las provincias que le compra empresas privadas. Claro, ah. exacto. Sí, claro. sí, sí, sí, dependen de la empresa privada. Bien, bien, bien. bien. No. Bien, bueno. Eh, eh, eh, sí. Ah, que no ibas a decir algo más, ¿no? No, no, no, no, eh, justo, me, justo me hablaron, perdón. Ah, no, está bien, está bien. Eh, eh, Rocío, ¿estás conforme, estás contenta con el laburo que haces? Sí, la verdad que sí, encontré mi lugar. Eh, es también un grupo humano muy, muy lindo, el del Departamento de Oxígeno, entonces eh, se trabaja bien y nada, todos, todos tiran para el mismo lado, entonces es como que es más fácil trabajar cuando todos ponen... Eh, cada uno desde su desde su puesto hace lo que lo que tiene que hacer entonces es más fácil para todos no llevarlo adelante claro eh, eh, el gobierno provincial va a seguir invirtiendo en plantas de oxígeno cómo, cómo está proyectado eh, que, que que se cubra cada y, vez más y ahora en, en lo que es eh, la provincia sí estamos eh, con el abastecimiento que tenemos estamos mm. Eh, bien, pero eh, ahora con el, la, el nuevo hospital, con el Favaloro, sí. eh, se están esperando ahora, sí, nuevas, nuevas máquinas, uh -huh. nuevas plantas de oxígeno, eh, por, bueno, por esta ampliación que tenemos de, uh -huh. del Favaloro. Así que, sí, próximamente vamos a tener nuevas plantas eh, en funcionamiento. Bien. Eh, ¿es, es, ¿Es difícil producir el, el oxígeno medicinal? Digo, es, es un, eh, ¿que lo, lo hace una máquina? ¿Es complicado claro. el proceso? No, eh, el proceso es, bueno, a través de... Sí, es toda una máquina, hmm. son compresores que toman el aire ambiente y a través de filtrados eh, tienen muchos pasos, ¿no? Sí. Eh, no, es, ¿no? No es así tan sencillo, pero eh, sí, a través de filtrados van, se va quedando solo oxígeno y se va concentrando el oxígeno eh, y, y bueno después a, para producir un oxígeno al, al 98% como bien. el que producimos bien, bien Rocío, queríamos eh, conocer un poco tu historia y además oh, eh, este, no. el laburo que realizas eh, la tarea gracias. que haces día a día eh, no sé gracias. si quedó algo que quieras contarnos, decirnos eh, si no, muchísimas gracias eh, bueno, no, no, agradecer, agradecer a, al Ministerio de Salud y, a, y a, más que nada a mis compañeros del, del Departamento de Oxígeno por el trabajo que hacen. Bueno, eh, Rocío, que tengas buen día, gracias. Bueno, gracias. Eh, Rocío Gerdón, eh, la supervisora de las plantas de oxígeno y redes de gases medicinales eh, del Ministerio de Salud, contándonos un poquito la tarea que desarrolla a diario con esto que es algo inédito eh, en Latinoamérica, que la provincia de La Pampa, eh, el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud, se autoabastece de oxígeno medicinal eh, a todo el sistema público de salud de la provincia de La Pampa.